Colombia, justicia, reparación y equidad Una producción de Pausumedia y Mundubat Con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia Y la Diputación Foral de Guipuzcoa Continuamos hablando sobre las consecuencias del conflicto De cinco décadas de conflicto en Colombia En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Ligia María Chaverra De la Asociación con paz Buenas tardes Ligia Buenas tardes. Bien, en primer, en primer lugar nos podría eh, presentar un poco eh, la asociación, la institución a la que usted representa. Sí, señor. Bueno, mi nombre es maría Chaverra, vengo de la cuenca del Culbaradó, municipio Carmen del Darién, zona humanitaria Las Camelias, hago parte a la red de compas, Eh, soy presidenta también del Comité de Mujeres los Clamores y representante legal de 23 comunidades de la cuenca del Culbarado. Uh -huh. ¿Nos puede ubicar en qué parte de Colombia eh, usted eh, reside y trabaja? En el Chocó, soy chocuana, uh -huh. ¿Y cuál ha sido la situación en estos, bueno, en estos largos cinco, estas largas cinco décadas de conflicto, la situación en las que ustedes han tenido eh, que enfrentar? Bueno, en este, en este largo y, y ancho de Colombia y de sufrimiento, hace 20 años que venimos sufriendo, ...del desplazamiento del 96... ...que nos desplazaron del territorio... ...por el conflicto armado... ...nos desplazaron... ...y hemos estado sufriendo... Sobre, ...por ese desplazamiento. Uh -huh. eh, sí, sí, sí, sí... Ah. ...la situación ha, ha, ha debido ser eh, verdaderamente eh, dura... Eh, para la, ...para las personas que... Eh, que viven eh, en esto en esta en este emplazamiento bien campesinos ha sido realmente una situación complicada, ¿verdad? Sí, señor, Ha sido complicada porque hemos sufrido mucho, primero que todo. Y nos nos amenazan nos han amenazado mucho a los líderes y lideresas nos amenazan porque nosotros decimos pues la verdad del sufrimiento que venimos sufriendo yo he sido sufridora de, de, de, de seis meses en, en la montaña eh, a sol y agua con mi hijito pasando trabajo por el conflicto armado sí entonces como nosotros pues denunciamos lo que nos pasó y de la manera que nos sacaron del territorio Siendo nosotros simplemente campesinos, nosotros no sabíamos por qué los sacaban del territorio. Eh, después de que nos dimos de cuenta que era para... Nos necesitaban para implementar el, el, el proyecto de palma aceitera y ganadería extensiva. Supuestamente dijeron que iban a sacar a la guerrilla, pero no fue la guerrilla que sacaron, sino a los campesinos porque no quedó un alma. Hasta los animales, hasta los pajaritos se desplazaron, ¿sí? Y desde la época, del 96 hasta esta parte que estamos en el 2016, ya para culminar, ha sido luchar y sufrir y construyendo paz desde los terri desde el territorio y ha sido una sola lucha para nosotros poder sobrevivir en el territorio donde estamos. Porque por cuenta del gobierno, no, porque el gobierno no tiene interés de entregar el territorio porque tiene muchos intereses puestos encima del territorio. ¿sí? Nos, la Corte ah, ha sacado siete autos y en todos los siete autos autorizaba al gobierno colombiano la devolución material del territorio a sus verdaderos dueños, saneado, sí y con garantías de que se trabaje sin miedo pero no ha sido posible porque el gobierno no tiene esa voluntad de hacerlo. ¿sí? Pensamos que ahora en el plebiscito, pues, todos estábamos contentos que se iba a ganar el sí, porque está bien que ganando el sí no era que se iba a componer, pongamos, Colombia o, o se iba a componer la patria en pleno, pero sí había habido una nueva reforma, había habido un nuevo un, un, un, una nueva forma de vida, de uno vivir siempre mm, más tranquilo, con tranquilidad, porque queremos vivir tranquilo como humanos que somos, todos necesitamos la tranquilidad para vivir en la vida, ¿sí? Pero no fue posible, porque mire lo que pasó, que lo que ganó fue el no. Entonces, pues, está luchando y estamos hablando... Mm, que los acuerdos de La Habana, lo que se firmó, que a mí me tocó ver que firmaron y escribieron, se dieron las manos, se dieron los golpecitos en la espalda y todo lo demás quedó confirmado, pues eso que de ahí no se desmienta, que eso de ahí no se desmienta, que nuevo acuerdo que le pusieron 13 puntos más al acuerdo, no señor, de lo que se pactó eso tiene y debe de ser, por favor, Nosotros lo que queremos es la paz. Hemos sufrido muchísimo, muchísimo, ya no más. 20 años ya la guerra tiene 55 años desde el 48 hasta esta parte. Sí, ya no más. Ya no más lágrimas... ya no más huérfano, ya no más viuda, por favor, ya no más. Ustedes sí. fueron eh le eh, nos ha comentado que fueron desplazados en 1996. Eh, en aquel año había, había presencia de grupos paramilitares actuando en, en su comunidad. Desde el 96, desde el 96 que entraron, dentro, entraron los primeros masacres, que fue el 96 el 12 de octubre en Brisa, que entraron los paramilitares masacraron y mataron seis personas ese día desde ahí desde ahí ha sido la presencia de paramilitares en el territorio y este fecha que todavía están. Uh -huh. En aquella época serían las autodefens autodenominadas autodefensas eh, Unidas de, de Colombia. Hoy en día son grupos paramilitares muy diversos que siguen actuando, ¿verdad? Sí, señor, siguen actuando y siguen amenazando gente y siguen intimidando y siguen andando en el territorio como perro para su casa, ¿sí? Entonces, yo eh, diría estas palabras, ¿sí? Eh, en el acuerdo de La Habana y los diálogos, el diálogo estuvo muy bien y estuvimos muy contentos nosotros como campesinos y sufridores, también mandamos mm, propuesta a esa mesa de La Habana y jugaron cogidas y fueron aprobadas, pero primeramente yo digo que el gobierno colombiano tenía primero que haber recogido a los paramilitares del territorio, haber limpiado el territorio fuera de los paramilitares y ahora sí para afirmar, porque el gobierno dice que el dueño de la guerra es la FARC, la FARC está cumpliendo, la FARC tiene voluntad en que haya la paz, está cumpliendo la FARC, pero ¿por qué no cumple el gobierno colombiano con los paramilitares, ¿por qué no los recogen? Están están actuando, están actuando los paramilitares en varias partes. En esta semana pasada mataron unos líderes ajá en el Chocó, en el San Juan, pues también dispararon a una comunidad indígena, claro que no mataron, pero les, esos cholos se tuvieron que tirar al agua y les quitaron el motor con casco y todo, Entonces, están actuando los paramilitares y está cumpliendo la guerrilla porque la guerrilla no ha matado, la guerrilla no ha disparado, la guerrilla no… nada. Entonces, ¿por qué no cumple el Gobierno? Por favor. Mm. En los próximos meses, eh, bueno, eh, se verá eh, si avanzan eh, bien eh, los acuerdos eh, firmados, como usted eh, nos ha precisado eh, en La Habana, aunque el plebiscito salió en contra pero por una mínima eh, diferencia, 50.000 votos fueron, eh, A concretamente, concretamente tienen esperanzas de que se recupere el diálogo, se llegue eh, adelante con, con el proceso. Sí, sí tenemos esperanza de que, de que de que se recuperen porque los que votaron por el por el no hoy están arrepentidos y votaron por el no por las mentiras por las mentiras del presidente y sus y su gabinete y más todavía comprando conciencia porque ahora el gobierno está comprando la conciencia con dinero, ofreciéndole dinero a la gente y la gente que no tiene el proceso claro, no tienen la mente bien clara se dejan comprar. entonces por eso se perdimos, ¿sí? Sí, ha sido un placer. Vamos a recordar que se encuentra usted en el País Vasco, aquí en Euskal Herria, explicando también cómo hemos podido escuchar la situación de su comunidad, la situación por la que ha atravesado y atraviesa su comunidad. Espero que bueno que su mensaje también llegue, bueno, en cierto modo, a toda la población aquí de, del País Vasco. Bueno, otra cosita que quiero también para terminar, y son las empresas multinacionales que quieren de entrar a nuestro territorio de Jiguamiandó y Culbaradó, y nosotros no estamos de acuerdo a ninguna empresa multinacionales porque nosotros somos tristemente campesinos, las empresas cuando entran a, al territorio, eso lo deterioran con la mina, con los proyectos que tienen para meter proyectos de bananos de grande es, de escala con multinacionales y es decir no aceptamos. Hay 57 empresas para al territorio mm, Chocuano allá de, de allá y entre las 57 y 7 empresas que están en Bluluca allá en nuestro territorio no estamos de acuerdo, porque mire, solo los empresarios nada más que en, nos, no, nos, nos deterioraron nuestra biodiversidad y todo, el territorio quedó con la palma desteriodado. Ahora es que estamos de nuevamente recuperando con los árboles, sembrando árboles y, y siempre lo, los bosques los vamos recuperando, van llegando los pajaritos porque no quedó ni mariposa ni pájaros, ni animalitos del monte, todo se desplazó mire que en el, en, el, en el mes de enero se veían las ruedas de mariposas, unas mariposas muy bonitas, diferentes colores y le pusieron unos costales de veneno en la palma que mariposa que pasaba por ahí ahí quedaba y entonces hasta las mariposas se destruyeron totalmente que nosotros no queremos por favor no queremos impresa dentro de nuestro territorio multinacionales ni nada. Sí, queremos una empresa, pero que vaya y consulte una empresa que tenga buena fe de beneficiarse la empresa y que se beneficie el campesino. Vaya, consulte qué clase de proyecto quieren y entonces uno les dice, ahora sí, apoyen ese proceso, ese proyecto y la misma empresa pues se encargan la comercialización de ese proyecto, estamos de acuerdo. Pero con las multinacionales, por medio del gobierno, por medio de las empresas, no estamos de acuerdo. le llamaría muchas gracias eh, por eh, su testimonio. Colombia, justicia, reparación y equidad. Una producción de media y mundobat con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Guipuzcoa.